Que, iba, que se sacaron aquí en la radio estamos con Ana, Franco, Facundo Lucas, que está ahí en el tranquilo <risa> eh, pero este nos visitan aquí en la radio para contarnos seguramente toda la actividad que van a hacer ¿Cómo les va? Buen día, ¿Qué buen tal, día? Buen día ¿Cómo andan? Cómo Decíamos acá para la confesión en la catedral no llegamos no, no, pero, de, la eh, cinco, pero de las 5 tal... sí <risa> ahí se puede <risa> bueno <risa> bueno, eh, ¿qué va a pasar en el loteo? Eh, Dentro de este programa que sí. eh, ha organizado este, sí. la Catedral Obispado de Vierno, ¿no? Sí, y que arrancó el sábado con la misa de Ramos ya uh -huh. eh, Y allá, bueno, tuvimos nuestra celebración en el loteo eh, el sábado a la, a la mañana Y este Jueves Santo, eh, bueno, es para acercar la invitación a todos los vecinos que quieran acompañarnos Eh... Nos vamos a juntar en la Ruta y Calle 30 y vamos a vivir... Eh, ruta un, 3. Ruta 3. Uh -huh. Y Calle 30 para vivir eh, el Viacrucis viviente con jóvenes que están organizando esto. Está el grupo de los chicos, de los misioneros del loteo de la Capilla San Juan Bautista y nos están dando una mano los chicos del Grupo Emanuel, que es de Patagones. mhm. Uh -huh. Con ellos trabajamos el año pasado Acompañándolos en el Via crucis Que se hizo en Patagones Y bueno, este año vienen a darnos una mano a nosotros Para que podamos Vivirlo en nuestro barrio también Por ahí estas cosas Se hacen más eh, Es como que es raro verlo en los barrios Y en el loteo, por ejemplo Va a ser la primera vez que se va A vivir uh -huh, así mira Y está bueno eh, por ahí Ser un signo de Dios En, en las calles del barrio y Y en nuestro barrio, donde por ahí se ven tantas cosas dolorosas, ¿no? Y las vivimos durante el año. Y bueno, eh, que sea un signo de Dios acompañando al barrio, a la sociedad. Eh, Ana, ¿y cómo se prepara un Vía Cruces? ¿Qué cosas hacen, digamos? Eh, bueno, eh, la, obviamente que para los que van, seguramente que hay aprendizaje nuevos. Sí. ¿O oh, reafirmación de, de la fe, de bueno de lo que se dice en el momento en que se va transitando por el barrio? Y se, eh, el otro día salimos a caminar las calles del barrio eh, haciendo las estaciones eh, de lo que fue la pasión de Cristo y, y íbamos relacionando por ahí, leyendo cada estación y decíamos entre los que estábamos, mira, justo acá qué pasa esto o avanzábamos un poco y y viste acá que hace un tiempo atrás vivimos esto también. Entonces, uno es como que se va ya lo va viviendo, va viviendo todo esto eh la entrega de Dios y va viviendo va relacionándolo con las re realidades que hay en cada uno de nuestros lugares en la sociedad porque pasa en el loteo pasa en todos lados y uno es su barrio y lo conoce más que nada pero eh, pasa en todos lados y porque ese ese tránsito que que realizan en cada via crucis sí. no solo sea digamos eh, recordar la, el, el sacrificio de Jesucristo sino también traerlo la, la resurrección y traerlo la, la posibilidad de que todos podemos sí. este reparar sí. y recuperarnos no de una situación cualquiera Sí, sí eh ah. siempre cuando hablamos con los misioneritos yo les digo no olviden que cada día es la oportunidad de un cambio cada día levantarse es tener la oportunidad de te acostaste mal y bueno al otro día ya si si tenés un soplo de vida estás con la posibilidad de cambiar lo que te salió mal que a todos nos salen mal las cosas siempre. no nos sale bien todo siempre Pero. exacto eh tenemos la oportunidad de hacerlo Bueno, acá ahí se están riendo los dos este, ¿qué es, qué, ¿Por qué se reirán? ¿Porque están zafando de decir algo? ¿O qué onda? Puede <risa> ser <risa> no, pero Facundo, creo algo... que trajo algo ahí ¿Qué, ¿Qué trajiste, Facundo? Sí, lo que más que nada es lo que se vive en la Semana Santa Ah, bueno, como que, es? que vos querías decirlo para un poquito, ahí está Sí, la Semana Santa es el momento más fuerte del año de la liturgia eh, Ahí se recuerda... El porqué de la vida de Jesús en la tierra y su sacrificio Que se dio en la cruz por nosotros y también por el perdón de, de nosotros y de toda la tierra uh -huh. En el Via Crucis también se comparte todo lo que vendría a ser desde que Jesús es condenado eh, También se recorre todo el sufrimiento que fue de Él en el transcurso de del, del camino hasta la uh -huh. cruz Donde iba a ser crucificado También llevando en sí la cruz que en esa cruz también llevaba nuestros pecados y el perdón el perdón de él y fue tanto el amor que nos tenía jesús que dio su vida por nosotros y también por por el perdón no uh -huh y eso es lo que quieran recrear en cada via crucis sí Vía eso es lo que se recrea en cada via ¿vos hace cuánto que estás participando? ¿de que sos chiquito o cómo fue ese y ahora ya no no bastante como antes pero antes? sí antes sí estaba muy metido uh -huh. llevo ya cinco años de misionero uh -huh. anduve misionando en no cinco no son tres cuatro anduve missionando por arrozos Salado y por Agua de Cecilio un paraje uh -huh. y ahí en Agua de Cecilio ya este año va a ser la segunda vez que vamos con el grupo eh, bueno nosotros también tuvimos un programa de radio acá sí sí eh, eh, compartíamos y también pedíamos cosas para llevar al, al, al ayuda misionero. sí ayuda más ayuda. nada con ropa para la gente de allá que lo necesita uh -huh. ¿Y, ¿Y qué le dirías a un chico como vos, que tiene tu edad o ah, más chico que, bueno, para ahí, para que se sume, digamos, a la actividad que hacen ustedes? Sí, que se acerque, porque es algo lindo, se comparten cosas lindas, eh, momentos lindos de juegos, charlas, reflexiones. También se divierten, sí. ¿no ¿cierto? Hay un momento de... Sí, sí. No, se hace lo... una seña, Ana con no. sí se revivió el encuentro está bueno no sí. porque hoy en día este, hay hay muchas religiones digamos aquí en Viernes y en Patagones a mí me pasa como docente ver que los chicos muchas familias participan de mucho sea de la religión que sea no es lo que se observa este, más masivamente que en otras que en mi época uh -huh. por lo menos digamos no Lo veo como mucho más extendido Este tema de que los chicos este, Bueno Le aportan nuevas miradas A, a las prácticas de la, de la religión, ¿no es cierto? Sí. Ella... Yo creo que hoy En día si queremos Crecer como iglesia eh, Tenemos por ahí que eh, Dejar de tener Esa imagen de la iglesia Castigadora, la iglesia que que no no no está convencida de un perdón de corazón bajar el dedito que indica tanto y, y poder apreciar al otro y sacar lo mejor del otro porque si nos quedamos con lo malo solamente nunca vamos a encontrar el crecimiento ni como sociedad ni como hermanos ni ni como vecinos mm -hmm. eh, en cambio si tenemos que ojalá estas Pascuas sean de verdad el el perdón con mi hermano con mi vecino eh, hace falta no Ana hace falta hace Ay, no. falta para poder hay mucha falta hay mucha impaciencia no eh, demasiada, demasiada por ahí ¿no? en cualquier cosita viste vos ya ves que está eh, y y ojalá esto cambie ojalá eh, cada uno desde su lugar pueda pueda llevar un granito de ¿Sumar ese granito que hace falta para llevar paz, para poder vivir más tranquilos? Porque es cierto que, obviamente, uh -huh. que muchos eh, tienen muchas necesidades, uh -huh. ¿no es cierto? Y estas necesidades tienen que responder otros que por ahí no lo responden, uh -huh. de cualquier nivel, ¿no? Digamos, municipal, gubernamental, uh -huh. ¿Sí? provincial, nacional, la que sea. Uh -huh. Pero también es cierto que tenemos que poner nuestra parte ¿no? eso nadie nos va a, a este, poder escucharnos poder a resolver escuchar, esa esa, sí, es, sí. Ese, esa forma que tenemos de relacionarnos este, si no ponemos también de nuestra parte uh -huh. más allá de que haya otras cosas que nos generan violencia que nos o no nos resultan violentas uh -huh. injustas porque pasa por ahí no que nos que trastocan los valores y demás pero bueno nosotros también tenemos que poner de nuestra parte ¿no cierto? y sí porque si nosotros no no ponemos un poquito de respeto pues yo creo que si uno respeta cómo es como en las religiones uh -huh. el respetar eh, otra creencia el el aceptarnos el escucharnos nosotros anduvimos en el loteo casa por casa repartiendo estos folletitos uh -huh. después al castelo no llegamos queríamos hacerlo pero no pudimos Después estuvimos en el barrio de la ucra igual repartiendo y de verdad nos, nos puso contentos de encontrarnos hermanos de otras religiones, pero que nos escuchaban y algunos nos hacían la devolución con alguna de las cosas que ellos tenían. Y Ajá. aceptar, ¿ves? Eh, recibir al otro eh, y entregar lo que yo también siento y creo. Ajá. Yo creo que si... No habría tanta violencia si si todos pudiéramos poner un poquito de ese respeto hacia el otro, de poder encontrarnos de salir un poco del miedo de la casa y del de las rejas altas y de tantas cosas que a veces nos encierran mucho para adentro y nos hacen mirar poco para afuera. Entender ver al otro, ver por qué qué pasa, cuál qué es lo que pasa que está así. No ignorar el sufrimiento de otro. Siempre en nuestro barrio eh, hay muchos sufrimientos que uno encuentra en la calle. Y, y poder estar atento al otro, no bajar la cortina de tu casa y encerrarte, sino tenerla siempre abierta para ver al otro que está afuera, al que te golpea, al que te visita, al que necesita algo afuera ser solidarios y esa es la iglesia que deberíamos formar entre todos para crecer, para salir a la calle y golpear mucha gente nos ve en la calle y por ahí dice qué raro que los católicos salen a la calle y bueno, entonces me parece que esto también es muy llamado a todos a todos, porque no solamente al que eh, va los domingos a misa sino a todos, a la familia, poder encontrarnos, hacer una mateada, hacer una kermés hacer un ropero comunitario hacer cosas que nos unan como vecinos ana como siempre un gusto que nos hayan visitado recordamos la actividad 18:30 empieza el via crucis sí en el cruce de la ruta en la calle 30 después de esto tenemos la cena del señor en la capilla de nuestro barrio que es el lavatorio de pies y eh, y seguir seguir avanzando acompañando al señor en toda esta entonces a eh semana santa y por ahí es lindo salir a pasear, a mí me encanta salir, pero por ahí desde donde estemos y podamos acompañar eh, poder vivir también esto que que nos trae solo el amor de Dios eh para y poder entregárselo al hermano, que eso sea. Ana, Franco, Facundo, Lucas, eh, gracias por acercarse a la radio, como siempre, bienvenidos y estamos siempre en contacto. ¿eh? Que que sea este este que es uno de los momentos más importantes para la religión, este católica, bueno, un momento que se pueda vivir en esa profundidad que ustedes lo están planteando, eh. Muy bien, seguimos en esta mañana de encuentro con amigos.